recién m a n d i d o s rurales el tema que le da nombre al último disco de estudio de león se anticipó que tiene canciones nuevas así que se viene otro ídolo de los quemados león viejo es mega 98.3 アラボラリガシとくん。 Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera, en San Miguel Moreno y tu s a l g o buena Edo, anda directamente donde están los presidentes, por eso en Moreno 411 y defensa, en una t e n s i ó n n u r i e n t a se alojó este cabeza. El pueblo sufre y se l e v a n t a y aunque es medio quedado, siempre irá para la plaza. La plaza el pelo s a ñ o s y de las madres santas que buscan a sus hijos y lo seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. エスコムンデイトインモニエコロト、ジュンコアラビ ブラックの家族の家族の家いの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 No me p a s e s p o あ tu じさん、やすい人、やれいわ、勘たす、a っ o s っぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、す o ぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、i っぅ、すっぅ、すっぅ、すっ a すっぅ、すっぅ、すっ s すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっ me っぅ、すっ a すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すっぅ、すぅ、すぅ、す m ぅ、す�ぅ、 ボリビアの知恵を持っはいいです。 negociar La sangre nueva、es、exclusivo Vega 98.3 Soy normal un bebé、romano. Canción, me gusta la tranquilidad de un cementerio viejo. Que se v e n a los vivos, nunca se harán daño los muertos. Se harán daño los muertos. León Kieco en vivo, desde el Kessel Rock 2005. Muchas gracias. gracias.